Sí, bueno, la, la iniciativa es la misma que tuvieron los comerciantes el año pasado, que se refiere a la pista, pero en concreto la pista, que es lo único que estamos contratando aquí, y bueno, nos parecía que por la envergadura que tiene y la complejidad que tiene eh, y por la envergadura económica que tiene, que era más sencillo que fuera directamente el ayuntamiento el que pagara y cobrara también y recibiera los ingresos de la pista y los posibles patrocinios que pueda haber, y que los comerciantes se pudieran centrar más en la dinamización de la ciudad aprovechando, como, como es lógico, un elemento motor que, que tenemos aquí, que es la pista. ¿no? Entonces hemos cambiado el procedimiento, el resultado económico para el ayuntamiento pensamos que no va a ser diferente y sin embargo creemos que facilitamos bastante la vida a los comerciantes porque pueden centrarse en actividades de dinamización y no les complicamos eh, digamos con lo que es la gestión de todo este asunto.